Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el alba, por las diez primeras noches de Dul-Hijjah, por todo lo par e impar, por la noche cuando avanza hacia el amanecer. ¿Acaso este juramento ocurre? no contiene pruebas suficientes para los dotados de inteligencia. ¿Acaso no sabes, oh Muhammad, lo que tu señor hizo con el pueblo de Ad, que habitaba en la ciudad de Ein Ram, las de las columnas? No había pueblo en la tierra que pudiese compararse con él. ¿Y sabes lo que le sucedió al pueblo de Samud, cuyos habitantes esculpían sus viviendas en las rocas del valle y en el pueblo de Samud? y al faraón, el de las estacas. Todos ellos se excedieron en la tierra con sus pecados y extendieron en ella la corrupción. Por ello, tu Señor les infligió diferentes castigos de extrema dureza. En verdad, tu Señor vigila constantemente lo que hacen sus criaturas. Cuando Allah pone a prueba al hombre honrándolo y agraciándolo, este dice: Mi señor me ha honrado. Mas si lo pone a prueba restringiéndole su sustento, dice, mi señor me ha humillado. No. No han entendido las pruebas a las que lo somete su señor y por eso no tratan bien al huérfano ni se exhortan a alimentar al pobre. Consumen con avidez la herencia que no les corresponde despojando a otros de sus derechos y aman la riqueza en exceso. No actúen así cuando la tierra sea nivelada por completo el día de la resurrección y tu Señor llegue para juzgar a sus siervos y los ángeles se alineen ante Él formando filas y se haga venir al infierno de manera que se haga visible. Amén. Ese día, el hombre recordará todas las acciones que realizó, pero de nada le servirá. E entonces dirá, ojalá hubiese realizado buenas obras para la otra vida. Ese día, nadie castigará como castiga a Allah. Ni nadie encadenará a quienes rechazaban la verdad para castigarlos como Él hará se le dirá al alma de quien creyó y obró rectamente oh alma sosegada por haber obedecido a Allah regresa a tu señor satisfecha con la complacencia de tu señor entra con mis siervos rectos y virtuosos a mi paraíso